...a la salut dintre de les presons, ja que diàriament... ...a l'interior dels centres d'exterminis... ...es cometen moltes irregularitats en aquest àmbit. D'altra banda, recordar que que s'acosten... ...les dates nadalenques, volem animar-vos... ...a escriure els presos i preses. Sempre agraeixen un missatge que el 2011... ...entri amb més solidaritat, amb més búsqueda... ...de justícia i de canvi social. Penseu que des de que la carta arribi a la presó... ...passaran 15 dies fins que arribi el destinatari. Així que animeu-vos, boli, sobre, un segell de 34 cèntims i tonelades d'amor i força. Per últim, recordar que aquesta setmana s'ha complert el 25 aniversari de l'assassinat de Lassa i Zavala, i que la lluita a Euskal continua més viva que mai. D'altra banda, i per acabar abans de començar ja amb els blocs del programa, dir-vos que el proper dia 8 de gener, aquí a Berga, es realitzarà una jornada contra les presons i els abusos de poder i que ja us anirem avançant el programa quan estigui més detallat, però de moment dir-vos que contarem amb la participació d'Amadeu Caselles. Bé, doncs, ara una miqueta de música i començarem amb els blogs del programa. Comencemos al internacional, parlando de todas noticias, una que nos arriba desde Venezuela. 13.500 presos en vaga de fama, y al infierno de Ayum del Sáhara. Comencemos en Venezuela. Venezuela, 13.500 presos en huelga de hambre. Según Europa Press y el Nacional de Caracas, unos 13.500 presos de 11 cárceles venezolanas se han declarado en huelga de hambre apoyados por familiares que se han quedado voluntariamente en las instalaciones, para exigir, en primer lugar, que salgan de celdas de castigo varios compañeros encerrados ilegalmente en ellas, además de una serie de reivindicaciones. En la mayoría de los penales, los presos reclaman también por el, por el hacinamiento, el retraso en los procesos, la falta de medidas alternativas de cumplimiento de pena, la mala atención médica, el maltrato psicológico a los familiares, las requisas denigrantes a los visitantes, la alta de agua, el deterioro de la estructura física de los internados, brote de aguas negras, falta de medicamentos, carencia de material deportivo y educativo. La población penal se queja por la indiferencia de las autoridades ante los presos que padecen enfermedades como tuberculosis, que no reciben el tratamiento adecuado ni están aislados del resto de los reclusos. Otro de los reclamos de los presos es que, a pesar de la solicitud que han hecho, no se ha decretado la emergencia judicial. Continuemos con una noticia que nos arriba desde desde Ayun. El infierno de Ayun se llama Cárcel Negra, 23 de noviembre del 2010. Hasta el 2005 ninguna imagen había salido de sus muros. La situación cambió cuando un grupo de presos políticos saharauis, entre ellos Edmat Ahmad, consiguió sobornar a un guardián e introducir una pequeña cámara en la prisión. Un lugar que guarda el eco de tantas torturas atroces, no podría ser conocido por el neutro nombre con el que aparecen los documentos oficiales marroquíes, prisión civil de Alayún. Quizás por eso los saharauis no se refieren a sus vetustos muros con, ot con otro nombre diferente de aquel siniestro que el que le puso el colonizador español, la cárcel negra. En sus celdas, que más merecerían ser llamadas agujeros, Ahora están encerrados a la espera de conocer su suerte muchos de los 132 saharauis que Marruecos reconoce haber detenido desde el desmantelamiento del campamento Dignidad el pasado 8 de noviembre. En esta prisión por la que han pasado activistas como Aminatu Aydar y Ali Salem, muchos saharauis han pagado desde 1975 con su libertad y en ocasiones con su vida su lucha por la independencia presidente del Comité para la Defensa del Derecho de la Libre Determinación del Pueblo del Sáhara Occidental, es uno de ellos. Su espalda y sus piernas, molidas literalmente a palos, aún guardan las huellas de unas torturas que son sistemáticas. En la cárcel negra te tratan peor que a un perro. Aquello es un infierno. Amat Amat ha estado varias veces en esta siniestra prisión, la última en 2005. Entonces consiguió sobornar a un guarda para hacer y luego difundir a la fotografía que aparece arriba. En esta y otras imágenes que tomó, se ve a esos presos amontonados unos sobre otros o durmiendo en baños infectos con las paredes cubiertas de excrementos, los mismos que de día utilizan los internos. Para hacerse una idea del hacinamiento que impera en esta penitenciaría, solo hay que considerar que con una capacidad de unos 250 internos ha llegado a albergar 700. Según un informe elaborado por el preso político saharaui, los presos de la cárcel negra apenas tienen sitio para sentarse cuando las normas internacionales recomiendan que cada persona encarcelada disponga de al menos nueve metros cuadrados. Pero el hacinamiento, la falta de higiene y el maltrato no son lo peor. Amat recuerda cómo de noche era imposible dormir por los gritos de hombres y mujeres y niños que estaban siendo torturados. Frente a las humillaciones solo queda callar, pues si protestas te llevan a una celda de aislamiento y los guardias te rocían con sus propios orines, explica. El Observatorio Marroquí de Prisiones, una ONG independiente que con grandes dificultades documenta la terrible situación de las cárceles del país, lleva años denunciando las condiciones de la cárcel negra. Pero este centro no es el único penal administrado por Marruecos que atenta contra la dignidad humana. De acuerdo con el OMP, estar en una cárcel marroquí significa poco menos que caer en un calabozo medieval. Eso sí, no se tiene dinero, porque quien lo posee puede disponer gracias a la corrupción de hasta un televisor de plasma como el que disfrutaba el narcotraficante Mohamed Ouazani, ...en la cárcel de Kenitra. La amistad tres sorbos, amargo como la vida... ...suave como la muerte, dulce como el amor... Continuem amb l'apartat de notícies. Avui hem posat poquetes notícies, ja que l'apartat de salut serà bastant llarg. I començarem amb una notícia que parla sobre un, sobre un nou trasllat al pres Montesneiro, que és el pres que porta més anys complint condemna a l'estat espanyol. Després una nova mort en una presó. També parlarem de Juan Carlos Rico Fernández, que ha fet una escrita al Congrés dels Diputats per denunciar la prohibissió de de visites i telefóniques que té i acabarem amb una notícia que ens arriba des de la presó de Valdemoro on s'ha detectat una plaga de, de xinches. Bé, doncs comencem amb el, amb el trasllat de Montesneiro. La defensa de Montesneiro denuncia interior per un nuevo trasladu que arriesga su recurso. La defensa de Montesneiro, considerado el preso más antiguo de España por haber enlazado condenas desde hace 34 años, ninguna por delitos de sangre, ha dirigido un escrito de queja a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior por un nuevo traslado del recluso que esta vez pone en riesgo el recurso de casación que debe tramitarse ante el Tribunal Supremo. Paralelamente ha pedido que este desplazamiento sea investigado por un juez de vigilancia penitenciaria al considerar que se trata de una sanción encubierta. Montesneiro, que lleva cumpliendo pena de cárcel desde el 7 de octubre de 1976 por una veintena de causas, estaba ingresado desde hace dos años en la prisión de Jaén Dos, a donde llegó desde el centro penitenciario de Granada. Justo cuando su defensa y su familia se disponían a pedir un nuevo recuento de su tiempo en prisión ante el juzgado de vigilancia correspondiente, recibieron la noticia del traslado a Huelva. Su abogado, Félix Ángel Martín, No entiende este nuevo traslado, dado que el recluso, ya con 60 años de edad, fue intervenido quirúrgicamente el pasado día 12 de noviembre en una tumoración en el cuello. Pero además, la sala segunda del Tribunal Supremo, que debe decidir la admisión a trámite de un recurso de casación, ha reclamado un poder notarial firmado por el preso, que ahora, con este nuevo movimiento, resulta difícil de reacabar, porque la familia no sabe a qué prisión enviar al notario. En este contexto, el letrado ha presentado un escrito de queja ante instituciones penitenciarias al que tuvo acceso Europa Press, en el que alega que este tratado resulta improcedente y no vence a criterio penitenciario alguno. Sus familiares ven con esta decisión una motivación de reproche hacia la persona de mi defendido, que improcedentemente está siendo objeto de aislamiento y alejamiento, asegura el abogado. Es más, se teme que sea una sanción encubierta por la trascendencia mediática del caso de su defendido. Al mismo tiempo que pide la anulación del traslado, el abogado comunica esta situación al juzgado de vigilancia penitenciaria para que investigue esta decisión y la solicitud administrativa del movimiento. La defensa se vería muy perjudicada si todo el expediente de Montesneiro, cuya condena más grave fueron seis años de cárcel por un delito contra la salud pública por tráfico de hachís, se traslade a Huelva, donde precisamente no tiene causas pendientes, ya que supondría tener que empezar todo desde cero. Fuerzas penitenciarias han confirmado que Montes Negro se encuentra en la actualidad en la cárcel sevillana de Morón de la Frontera, haciendo escala en su traslado desde esa prisión hasta Huelva. Existen dos tipos de traslados entre cárceles. Los especiales directos que se dan, por ejemplo, cuando la Audiencia Nacional cita algún interno en un corto espacio de tiempo, o los ordinarios, como es este caso, en los que siguen unas rutas determinadas en función de la zona geográfica y en las que son habituales escalas de este tipo que pueden durar varios días. Las mismas fuentes han precisado que durante el tiempo que dura un traslado de este tipo los internos no pueden mantener contacto telefónico con sus familias, aunque sí pueden ser visitados por su abogado. Asimismo, desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias tampoco se autoriza facilitar el paradero de los internos por vía telefónica. Si bien recuerdan que todos los internos son informados de que van a ser trasladados a otro centro con el tiempo suficiente de antelación para que puedan dar parte a sus familiares y allegados cosa que sabemos que muchas veces no sucede. Otra muerte en prisión. Un joven santandrino muere ahorcado en una celda del dueso. Condenado a nueve meses de cárcel por robo, todo apunta a que MGS se quitó la vida al ahorcarse. Se da la circunstancia de que el hombre cumplía una condena corta, de tan solo nueve meses, por robo, y estaba previsto que saliese en libertad dentro de un mes, aproximadamente. El suceso dejó conternados tanto el personal de la prisión como a los reclusos que le conocían. El recluso no era considerado conflictivo por los funcionarios de la cárcel. Por el contrario, tan solo parece que, desde el principio, padeció problemas de adaptación al centro penitenciario. Y quienes conocen el caso consideran que este ha podido ser el motivo que le llevó, primero, a pedir su traslado a una celda de aislamiento y luego a quitarse la vida. La noticia un poco sorprendente, ¿no? Continuem amb una carta Que ha fet el pres Juan Carlos Rico Rodríguez Dirigida al Congrés dels Diputats Per protestar per la prohibició De visites i de comunicacions telefòniques Al Congreso de los Diputados Que el preso que escribe esta missiva Juan Carlos Rico Rodríguez en el Centro Penitenciario de Valdemoro, Madrid 3, módulo de aislamiento y en base al artículo 77.1, me dirijo a estas cámaras para informarles que desde el día 6 de noviembre del 2010 estoy protagonizando una huelga de hambre. El motivo de la misma es simple. No se me permite comunicarme con una compañera, aduciendo que el juez, en su auto de fecha 29 de octubre, ...que mi amiga compañera, entre otras lindezas, es una terrorista internacional... ...cosa que es totalmente falsa y carente de fundamento jurídico-legal... ...ya que mi amiga no ha sido sentenciada por ningún delito terrorista... ...o sea que la presunción de inocencia para ese juez es eso... ...literatura jurídica, sin ninguna pretensión... ...tampoco se me permite comunicarme vía telefónica con otro compañero... ...porque según otro auto de ese mismo juez... ...aparece como amigo de siete internos más no voy a entrar a valorar esas prevaricaciones de ese juez, pues es un pobre fantoche fascista y conculcador de derechos. Si habláramos de terrorismo, en primer lugar tendríamos que hablar del terrorismo que practican o practicáis todas las estructuras de dominación, terrorismo ambiental, terrorismo financiero, terrorismo laboral empresarial, terrorismo político, exterminio industrial de los presos encarcelados a lo largo y ancho del mundo, en definitiva, que de momento... ...denomináis gracias al terrorismo total... ...pasándoos vuestras leyes y declaraciones... ...en el pro de los derechos humanos... ...por donde vosotros ya sabéis... ...es decir, por el arco... ...de la conculcación ilegal arbitraria... ...que nace del sentimiento que tenéis de impunidad... ...deberíais aprender a dejar de ampararos en la inmunidad... ...para que estos en vuestro nombre... ...cometan esas bajezas... ...pero las directrices de vuestro sistema de gobierno... ...asesino y torturador... ...no os permiten ni dan siquiera la más mínima reflexión... ...os creéis dioses... ...con el poder sobre lo humano y lo divino... ...pero no sabéis que todo tiene su precio... ...y que no todos pagamos el importe al mismo tiempo... ...por esas indignidades contra la naturaleza humana... ...que cometéis a todos niveles... ...por un poco de justicia para todos mis compañeros... ...y compañeras asesinados en vuestras cárceles... ...por todas las crueldades y vejaciones que nos imponéis... ...amparándose en el derecho del Estado... ...lo cual os ofrece total cobertura para seguir matando... ...torturando y violando... ...me pongo en huelga de hambre... Mi compañera vale más que todos vosotros juntos, así como un amigo. No más torturas y violaciones de las mujeres y hombres presos. Basta ya de conculcar. Derechos universales, basta de amparo judicial y político a los verdugos, torturadores, conculcadores y prevaricadores. Juan Carlos Rico Martínez, matadero carcelario de Madrid, Valdemoro 3, módulo 4. En huelga de hambre desde el día 6 de noviembre en defensa de la libertad de poder comunicar con nuestros seres queridos, que hasta eso nos queréis suprimir para matarnos con mayor opacidad aún. Atentamente a los señores diputados y senadores. Madrid, a 9 de noviembre del 2010. A fecha de, de hoy, eh, Juan Carlos Rico ya ha abandonado esta protesta, pero siguen las denuncias por campo jurídico. Continuamos con presos de la cárcel de Valdemoro denuncian una plaga de chinches. Familiares de presos internos en la prisión madrileña de Valdemoro llevan meses denunciando una plaga de chinches, que provoca que los reclusos tengan que ser trasladados de forma constante a la enfermería del Centro Penitenciario Madrid III. La Ley Orgánica General Penitenciaria establece que los establecimientos penitenciarios deben satisfacer las necesidades de higiene y estar acondicionadas de manera que el volumen de espacio, ventilación, agua alumbrado y calefacción se ajustan las necesidades de los internos. Pese a este precepto penitenciario, las quejas de la deficiente limpieza en los centros penitenciarios suelen ser comunes entre los familiares de los internos. Una de las consecuencias de esta falta de higiene es la proliferación de chinches de cama, garrapatas y cucarachas. Desde instituciones penitenciarias han insistido a Europa Press que hay inspecciones sanitarias, de forma rutinaria en todas las prisiones de España. Mi hermano baja de forma constante a la enfermería por picaduras de chinches en su colchón. Ha denunciado a Europa Press una familiar de un preso interno en Valdemoro por un delito de homicidio. Desde que ingresó las picaduras son constantes, ha denunciado. Además, ha indicado que la cocina de la prisión está plagada de cucarachas, según comenta los propios internos a sus allegados. Continu Continuemos a, a la partida de Judici y para eh, Y parlaremos de dos temas De Manuel Pérez y Victoria Gómez Absueltos Y mozos de Judici para asetjamiento político A ver Manuel Pérez Martínez, camarada Arenas Y Victoria Gómez, absueltos del último juicio farsa Libertad de expresión Arenas y Victoria Gómez Absueltos del último juicio farsa La Audiencia Nacional ha absuelto a Manuel Pérez Martínez y María Victoria Gómez de ordenar la colocación de tres bombas en otras tantas delegaciones del Ministerio de Economía y Hacienda en 1988, ya que su pertenencia a la dirección del grupo no basta para imputarles responsabilidad. Así lo ha acordado la Sección Primera de las de la Sala de lo Penal de este tribunal en una sentencia dictada en, en la que considera que por su sola condición de jefes no puede castigárseles. Els dellicitos de danys terroristes que l’ imputa el fiscal porquequ no hi prova de que el ellos diran les órdenes concretes, no genèriques, perè otros terroristes atentaran. I continueem amb una notícia que ens arriba des de Barcelona. Un fotògraf durà dos cops a judici als Mossos d'Esquadra per assetjament polític. 21 de novembre. El coordinador de fotografia del setmanari i la directa, el fotoperiodista Albert García, ...ha aconseguit que la justícia espanyola faci seure al banc dels acusats... ...diversos agents de la brigada mòbil dels Mossos d'Esquadra... ...per un delicte continuat d'amenaces. En el rerefons, la intenció política dels Mossos... ...ha aconseguit que el periodista actiu en la cobertura... ...de les propostes i activitats de diferents moviments socials... ...alternatius catalans renuncies al seu compromís, es fes enrere en la seva valentia de posar imatge a la coacció a la que sovint les activistes d'aquest país hem de fer front per part dels diferents cossos policials. Especialment greu és el cas d'un mosso que va visitar dues vegades Albert Garcia -sí al seu lloc de treball, al centre de Barcelona, fent un clar abús de la seva autoritat. El va retenir i fins i tot el va recunar en un portal on el va colpejar i amenaçar en fer-li la vida impossible. El primer judici va tenir lloc el passat dia 24. El segon serà el pròxim dia 13 de desembre. En tots dos casos, companys periodistes i coneguts militants dels moviments polítics i socials de la ciutat de Barcelona han fet una crida a acompanyar el fotògraf als judicis. Alerta Solidària dona tot el seu suport al company Albert Garcia, conscients de la fermesa que ha demostrat en tots aquests anys d'amenaces i de difícils tràmits burocràtics pels quals els Mossos s'han intentat escapolir de la seva justícia. Com no podia ser de cap altra manera, animem a fer costat a un periodista que en moltes ocasions, i malgrat les amenaces que ha patit, no ha defallit del seu compromís i ha posat amb la seva càmera rostres a les agressions que el sistema censura i silencia. un apartat que m'obre avui de salut perquè també és el dia internacional del Sida, d'aquesta que no s'haven donat a veure, que s'la han inventat ells, i que s'està carregant tota la penya. Bueno, tenim diverses notícies. Comencem a la salut en la carcer. Una qüestió pública. Los trastornos mentales y las enfermedades infecciosas son algunos de los problemas de salud más comunes entre las 10 millones de personas que se encuentran encarceladas en el mundo. Mucho más que en el resto de la población. Asevera una revisión publicada en la revista de The Lancet, según los autores de este trabajo. La asistencia médica y penitenciaria debería formar parte de los sistemas de salud pública. Como explican a lo largo del artículo, los presos sufren numerosos problemas de salud, que inevitablemente se convierten en cuestión pública cuando salen de la cárcel. El problema, al menos en España, es que la asistencia médica tras las rejas depende de las instituciones penitenciarias, es decir, del Ministerio del Interior. Según Pablo sain de la olla coordinador del Grupo de Enfermedades Infeciosas de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, debería estar integrada en la sanidad pública, tal y como indica la Ley de Sanidad de 1993 y todas las posteriores normas y dictámenes del Parlamento. Y añade, solo Cataluña ha cumplido con esta integración hace apenas 15 días firmó un decreto con dicho objetivo. Después de revisar 62 estudios que implican a un total de 230.000 presos, los responsables de este trabajo han observado importantes tasas de SIDA, hepatitis B y C, tuberculosis, psicosis, depresión y trastornos de la personalidad. Los más afectados, las mujeres, los presos a partir de 55 años y los más jóvenes. En España, puntualiza Sainz de la Olla, los problemas de salud más frecuentes en las cárceles son la toxicomanía, Antes se pinchaban heroína, ahora fuman crack, las enfermedades derivadas del envejecimiento, hipertensión, diabetes, artritis, los trastornos psiquiátricos y las infecciones, en las que tenemos subrayar que la profilaxis, los programas de prevención y la implementación de tratamientos están funcionando muy bien. De esta revisión americana también se extraen conclusiones sobre los factores de riesgo que más menoscaban la salud de los presos el uso de drogas por vía intravenosa, más del 20%, y las prácticas sexuales de riesgo. Uno de los estudios indica que en las prisiones de Quebec, Canadá, el 45% de las mujeres y el 26% de los hombres afirma haber tenido relaciones íntimas sin protección antes del encarcelamiento. Teniendo en cuenta, además, que las patologías más fructas en la cárcel suelen agravarse por tratamientos deficientes y falta de seguimiento médico. Resulta evidente que la asistencia sanitaria penitenciaria necesita urgentemente medidas de mejora. Los autores, por lo tanto, recomiendan en primer lugar que la responsabilidad sanitaria, tras las rejas, sea del sistema público sanitario. Para ello, antes es muy importante concienciarse sobre los problemas de esta parte de la población. Normalmente son personas procedentes de entornos desfavorables y con un nivel socioeconómico bajo. Para ellos la cárcel podría suponer una oportunidad para el diagnóstico tratamiento y prevención como muestra la gran evolución que España ha experimentado en materia del viIP hace 20 años uno de cada 4, 25% presos estaba infectado por dicho virus hoy la preparencia ronda el 10%. Continuemos una noticia també relacionada a a aquest, aquest virus a Malube Organizaciones anti-SIDA piden la escarcelación de un preso con VIH en Galicia. 23 de noviembre. Presos Galiza, el Observatorio de Derechos Humanos y VIH-SIDA y 40 organizaciones anti-SIDA de toda España pidieron el pasado martes la escarcelación por motivos humanitarios de un preso con VIH en Galicia. Jesús, que está coinfectado por el VI y no letales, se encuentra interno en el centro penitenciario de Alama de Pontevedra, en Galicia, desde hace más de un año, según informan las entidades denunciantes. Durante este tiempo ha visto como progresivamente su estado de salud ha ido empeorando debido a la deficiencia atención médica que ha recibido en la cárcel, tal punto que actualmente su vida corre peligro, añaden las citadas fuentes. Los familiares del recluso han puesto una denuncia ante el juzgado de guardia de Pontevedra. La denuncia también está respaldada por el colectivo de presos Galiza, asociación que trabaja para apoyar a las personas privadas de libertad en la comunidad gallega desde hace más de 20 años, y el Observatorio de Derechos Humanos y VIH de Red 2002, además de 40 organizaciones del VIH de todo el Estado español. No estamos por la labor de quedarnos con los brazos cruzados mientras siguen muriendo presas y presas a causa del abandono y la desidia. No queremos que Jesús sea un preso más que muera de SIDA en el más absoluto anonimato, señaló Fran del Buey, coordinador de Presos Galicia. Según datos de la, de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, en 2008 murieron 227 227 personas en prisión, de las cuales 34 de ellas fueron asociadas a la, a la, al, al VIH SIDA. Interior pide Sanidad que atienda a los presos con enfermedades mentales. Canarias. El secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, ha pedido hoy a las autoridades sanitarias una mayor implicación en la asistencia a los presos con trastornos y enfermedades mentales, que suponen ya casi una cuarta parte de la población reclusa española. Las autoridades sanitarias deben comprometerse con la solución de los problemas que sufren todos los ciudadanos, incluidos los presos, ha asegurado Camacho en la clausura de la jornada Prisiones Hoy, ...salud mental y exclusión y exclusión social. Ante un nutrido grupo de funcionarios... ...voluntarios y expertos en psiquiatría... ...Camacho ha criticado que estos reclusos... ...no pueden acceder a red sociosanitaria... ...de la que disfrutan el resto de ciudadanos... ...y que tenga que ser instituciones penitenciarias... ...quien se encargue de su tratamiento médico... ...hasta que cumplan su condena. El número 2 del ministro del interior... ...ha calificado de fracaso colectivo... ...el que personas con trastornos psiquiátricos... ...tengan que ingresar en prisión y que sea entre los muros de la cárcel donde reciba reciban asistencia médica por primera vez. Refleja el fracaso dramático de buena parte de nuestras políticas sociosanitarias y de prevención y una nefasta utilización de los recursos, ha criticado. Por ello, ha abogado por la atención precoz de las enfermedades mentales para que no conduzcan a la exclusión social y de ahí al delito a la cárcel. Para Camacho, lo más eficaz para evitar la reincidencia de este tipo de delincuentes con trastornos mentales no es el castigo o la prisión, sino el control de la enfermedad, antes de que el afectado tenga que ingresar en un centro penitenciario. Que nadie entienda que estoy abogando por la impunidad, sino por el precedes gallizo que ha considerado que la cárcel debería quedar reservada para la delincuencia, más grave, violenta y peligrosa, mientras que los enfermos mentales deberían ser atendidos en instituciones especializadas. A continuación, una carta a arriba desde Puerto 3. Reivindicaciones desde Puerto 3 contra el trato sanitario y psiquiátrico en prisión. Verídico, vivido en mis propias carnes, confirmable por el auto del juzgado de vigilancia penitenciaria desestimando denuncias como seguidamente manifestaré. Lo que confirma que sistemas carcelarios y juzgados de vigilancia penitenciaria desampara totalmente al reo. Espero que la Dirección General intervenga justamente cuando sea consciente de tales neglicencias ramificables a su doctrina, ya que en la Dirección General es la matriz irresponsable de lo que pasa en las prisiones, proporcionándole una desleal y mala imagen humana. Aquí, en Puerto 3, la mayoría de los suicidios son consecuencia de la desadención psiquiátrica, ya que no existe, algún, ya que no existe atención alguna y de la incompetencia total de psicólogos y médicos de cabecera. Tenía recetados por el médico psiquiatra del CPE de... de falla negativa por el sistema, se me fue un poco a la cabeza. Me metieron en primer grado, me lincharon y me retiraron totalmente el tratamiento y casi me muero del monazo. En el CPE Algeciras era tratado por el psiquiatra, el cual llevaba unas valoraciones esporádicas en las que estimaba las mejorías o recaídas renovando el tratamiento. Nunca un médico de cabecera, ni el de puerto uno ni el de puerto 3, que son de la misma ramificación y funcionamiento, Nunca puede retirar el tratamiento de un médico psiquiatra y aún menos después de retirarlo negarse a dar una cita con el médico psiquiatra. De ahí la mayoría de suicidios y la mayoría de linchamientos que acaban en primer grado con sumarios penitenciarios que pagan y sufren los reos cuando reivindican sus tratamientos de cualquier enfermedad. La población penitenciaria continúa siendo uno de los grupos de pacientes con mayor prevalencia de hepatitis C. En las prisiones están infectados entre un 20 y un 25% de las personas frente a un 1,5% fuera de prisiones. Casi la mitad de los reclusos con hepatitis también están infectados por el SIDA. Noticias médicas. La población penitenciaria continúa siendo uno de los grupos de pacientes con mayor prevalencia de infección por el virus C de la hepatitis, alcanzando cifras en las prisiones españolas entre el 20 y el 25% de infectados, frente a un 1,5% del resto. Aunque se estima que esta prevalencia se ha reducido en los últimos años los procesos continúan siendo uno de los perdón uno de los, uno de los grupos de población con más infectados comenta el doctor andrés marco responsable del programa vip y vhc de los servicios sanitarios del Centro Penitenciario de hombres de barcelona las principales razones que han provocado esta reducción son según el doctor marco el menor consumo de drogas por vía intravenosa ...así como los diferentes programas de prevención y tratamiento, cada vez más extendidos. Los pacientes infectados por VHC en prisión son mayoritariamente hombres y jóvenes... ...con una edad de media de 40 años, que han adquirido la enfermedad a edades muy tempranas... ...a través del consumo de drogas por la vía paren parenteral, compartiendo el material de, de venopunción. Un porcentaje muy importante se, se infectó hace más de 15 años... ...y casi la mitad se encuentran infectados, a su vez por el VIP, precisa el experto. Detección del enfermo y tratamiento. Cuando se produce el ingreso en prisión de cualquier recluso... ...se ofrece a todos los internos la posibilidad de realizar una serología... ...que incluye la determinación del VIP y marcadores de hepatitis B y hepatitis C. Aquellos pacientes que presentan una serología positiva con anticuerpos anti-VHC... ...son estudiados para comprobar si la infección es crónica karga viral de VHC positiva. Neste sentido es de destacar que aproximadamente 75-80% de los pacientes con anticuerpos presentarán hepatitis C crónica. Es el doctor Marco. I ara sí, acabem aquest bloc de salut on podem veure que tot i que en alguns aspectes sí que és veritat que s'ha avançat degut sobretot a la baixada del consum de drogues per ...de forma intravenosa, sí que és veritat que se segueixen cometent encara moltes irregularitats en aquest àmbit. Eh, una d'elles ens arriba una denúncia des del des del govern d'Aragó. El govern de Aragó rechaza sus ciudadanos presos enfermos. Según José Ángel Biel, la atención sanitaria a las personas presas funciona muy bien no le importa que haya más de 19.000 personas, según la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, cumpliendo condena de prisión con uno o varios diagnósticos psiquiátricos en su historial clínico, y cuyas patologías se van a agravar por el encierro según los especialistas. Van a ser tratadas a base de psicofármacos con recomendación institucional de uso compasivo de los mismos, y sin el seguimiento debido. Tampoco parece considerar las muertes por insuficiencias en la atención médica dentro de la cárcel de Zuera, en un contexto de alrededor de 260 personas muertas dentro de la prisión en este año en España, o la falta de coordinación entre el Servicio Aragonés de Salud y los Servicios Médicos Penitenciarios, ni la indefensión que se produce ante una urgencia cuando el caso se produce dentro de la cárcel es evaluado por el funcionario de turno, quien decidirá si avisa o no a la enfermería, donde se decidirá a su vez por teléfono y sin hablar con la persona enferma si se le atiende o no, ...ni las carreras que se forman por ejemplo en el módulo de mujeres de ZUERA... ...para llegar entre las 25 que tienen derecho a consulta médica cada 15 días... ...o también en el mismo módulo 13 la escasez de atención ginecológica... ...cada 15 días para un número muy reducido de mujeres... ...de entre las 120 presas que de, med que de media cumplen en ese módulo... ...o que una vez se ha conseguido acceder a la consulta... ...la mayoría de veces se salga de ella sin haber sido examinado... ...y con un ibuprofeno como presunto, como presunto remedio universal ni la pérdida de citas con el especialista en el hospital en función de la disponibilidad de conducción policial que afecta, por ejemplo, a los seguimientos de presas embarazadas o a las personas en estado de VIH. Avanzado y afecciones críticas a la salud siguen cumpliendo en régimen ordinario, sin acceder a la escarcelación por enfermedad grave o incurable, por interpretarse este derecho de, de una manera muy restrictiva, ni la frecuente falta de información sobre cómo tomar un tratamiento e incluso sobre el propio diagnóstico o lo incompatible del régimen de vida del encierro con la adherencia a según qué tratamientos, por poner algún ejemplo. Así, en una reciente comparecencia parlamentaria del vicepresidente del Gobierno de Aragón, rechazó que la Dirección General asuma las competencias en materia de sanidad penitenciaria, a pesar de que este traspaso sería una reivindicación unánime de los mismos médicos de prisiones a través de la Sociedad Española de Sanidad una exigencia de mínimos de los colectivos de apoyo a presos y una obligación legal desde hace siete años. Para hacer explícito este rechazo, José Ángel Biel abandonó la actitud anterior de mirar hacia otro lado y fue al fondo del asunto, sacando pecho para decir que económicamente no interesa y que además la atención sanitaria a las personas presas funciona muy bien. Sin dudar de los esfuerzos individuales de algunos profesionales médicos, resulta aún menos dudoso que la atención sanitaria de quienes cumplen condena en prisión está bajo mínimos, que la posibilidad de paliar estas deficiencias está muy por encima de las voluntades y esfuerzos particulares y que la opción política de no tratar ni siquiera de aliviar este panorama da una idea inequívoca de los caciques que la toman. Presos en la cárcel de Zuera, Pablo Jiménez Franco, miembro de la Asociación de Seguimiento de Apoyo y presos en... De, de apoyo de a presos en Aragón, Zaragoza, 18 de noviembre del 2010. escoltant el No hi som totes al 90.6 a radio Pinsenia Enciérrame, enciérrame Enciérrame Enciérrame A dels presos al 90.6 En el patio bajo el árbol acaricio la sombra del amo que se ríe empalmado enseñado su sexo sin Más no te arrugues más o al parque tú quedarás tan bien tú quedarás tan bien Teksting Para acabar, el último bloque tenemos al queixas entre reixas, que son cartas de los presos y de sin cartetas. A ver, a comence, man... hay uno en Valdemoro en homenaje a Antonio Cortés Escobedo, alias El Zorro. Hola compañeros, desde estas manborras del Estado Español desea... deseamos transmitir nuestra rabia por la pérdida de nuestro compañero Antonio Cortés Escobedo, que nos hemos enterado gracias a vosotros, a los que creáis el Tocata y seguís denunciando todo lo que sigue ocurriendo en las cárceles de exterminio del Estado español. Deseamos darle el pésame a todos sus familiares y transmitirles nuestro pésame más profundo y decirles que tenían un gran hijo, hermano, que siempre luchó porque todo preso tuviese una vida digna. Todas las personas que lo conocimos lo tendremos en nuestro corazón. Creo que este donde esté por fin encontrará la paz que este sistema represor y fascista nunca le ha dado dentro de las cárceles. ...puesto que siempre ha sido torturado en los 26 años... ...que ha estado prisionero en las cárceles... ...de todo el territorio del Estado español... ...yo he sido testigo directo de que así ha sido... ...en memoria de nuestro compañero y amigo... ...los que suscribimos este comunicado... ...hemos hecho un ayuno durante los dos fines de semana... ...13, 14, 20 y 21 de noviembre... ...Antonio, por fin espero que hayas encontrado la paz donde estés... ...algo que te, que te arrebataron estos verdugos durante 26 años... ...y no han parado hasta conseguir tu muerte... Tú siempre estarás con nosotros y tu muerte no será en vano. Ya sois muchos los compañeros y amigos que habéis perdido la vida por luchar por una vida digna y porque se acabase la tortura física y psicológica. Eres un patrón a seguir. Espero que nadie recuerde al zorro por lo de Alicante, puesto que era mucho más una persona comprometida de los 80 para acabar con los abusos cometidos sistemáticamente por estos esbirros. Carceleros, directores y comandados por la misma DGP de GIP. Espero que hayas encontrado la paz. También deseo decir que la lucha sigue y debemos aprender de todas esas personas que han dejado su vida en las cárceles. Y debemos unirlos más y no olvidarnos de las personas que están en segundo grado, puesto que muchos siguen luchando. Esta lucha es de las personas que luchamos por el que algún día vivamos todos sin cárceles ni verdugos. recibido un fuerte abrazo lleno de rabia y fuerza. Presos es de Madrid 3, Valdemoro. Continuemos con una carta que nos llega de Francisco Maya Fernández. Los mares que bordean el eje de sus prosperidades, último episodio de una larga realidad. Mares, establecer ahora, entre el desarrollo de los intercambios, agitación radical, coyuntura favorable, expulso-impulso, e frente a lo que se interponga. Morimos un día, o una noche, una mañana, o un mediodía, pero es un día en nuestro calendario, morimos un día en el que se tacha, menos vida, más edad, y seguimos encerrado entre muros y toneladas de hierro y hormigón. Vivimos y morimos, dejamos huella, pisamos fuerte, duro y puro, donde quiera que nos lleven renaceremos como el ave fénix, que renace de sus propias cenizas. Plantamos cara a cualquier personaje, sí, me han herido porque he luchado, herida que sigue abierta, sigue sangrando sin cesar, no para, no se corta, no se detiene. No bromeo, yo con estas cosas no bromeo, la soledad me busca y siempre me encuentra, sin esperarla, porque permanecerá conmigo el resto de mi vida» lo que sin saber se envuelven con largos hilos de seda. Permanece, permanece ahí ese hilo, perdura. Y yo me pregunto, ¿por qué no se pueden romper esa seda, tan fina y a la vez tan gruesa? La seda se queda y perdura durante nuestra existencia y no existencia. Tierra, revelate. Mares, agítense. Que el mundo tiemble bajo nuestros pies. Que algún día seamos todos uno. Así no se puede perder. Una voz, un clamor. ¿Qué oigo? ¿Rebelión? Francisco Maya Fernández. Continuemos con una alta noticia o con una alta carta al PRESS. Debates sobre objetivos y formas de lucha de Francisco Maya Fernández. Coordinación, unidad y apoyo mutuo. Los objetivos tenemos que tenerlos muy claros, pero pasa lo siguiente. Somos pocos, falta coordinación y organización. Sabemos que la unión hace la fuerza y si no estamos todos, en una no estamos en ninguna. Una de las cosas que nos frena es que, a veces, cuando alguien consigue sus propios propósitos, opta por el pasotismo. El apoyo entre los presos tiene que ser mutuo, conjunto, rotativo, es decir, colectivo. Cuando luchemos por algo tenemos que intentar que la movilización se oiga en todas las partes posibles. Congreso de los Diputados, partidos de todos los colores. Y si vamos a contar con todos los medios, incluido la vía legal, necesitamos un portavoz ahí en la calle, ya sea asociación o coordinadora. La coordinación, acción, aquí dentro de los muros es muy difícil. Pronto surgen dispersiones, etcétera Y eso de concienciar a la población reclusa y quitarles la venda de los ojos es algo muy difícil. Creen en el enemigo más que en nosotros mismos. Los puntos en los que coincidimos que se han plasmado en algún debate, como poner en jaque al negocio penitenciario o la de huelga de brazos caídos, todos sabemos que es algo casi imposible, ya que la mayoría de la población reclusa está entregada al sistema. A los que luchamos aquí dentro nos tienen cogidos por las pelotas. Pues somos cuatro gatos. Y así no podemos poner en jaque al negocio penitenciario. Pues dejémonos de, de retóricas y de demagogia barata y cutre. Y como he dicho antes, o estamos todos a una o no estamos. Yo estaría aunque muera en la lucha. Francisco Maya Fernández, desde Soto del Real. Continuemos amb una carta anónima que parla sobre las presons catalanas. ¿Qué está pasando en las cárceles de Cataluña y, en concreto, en Brianz 1? De información de muy buena mano de todo lo que ocurre allí, las palizas a los presos, la falta a todos los derechos constitucionales del reo, el tráfico de drogas consentido por los celadores y sus comisiones, la falta de ayudas a las familias de los presos, tal como expone la ley, el terror al asesinato, como ha pasado recientemente en Brianz 1, en manos de celadores y muchas otras cosas... Estamos intentando compilar aquellos que pueden atestiguar tales hechos y poder hacer que sean acogidos por algún organismo internacional, no español, porque el Estado este lo sabe todo, pero le da igual. Solo con la verdadera credibilidad, como no influenciable por la maquinaria publicitaria y propagandística del Estado, se puede llevar a cabo esas acciones comunicativas de denuncia social. Tenemos conocimiento de quienes deciden el futuro de la formación universitaria y, por ejemplo, el Instituto de Empresas Familiares, claro, familiares, mirad la web y veréis qué hacen. Lobbing al Estado para los intereses de Ferrovial, Corte Inglés, etc., como las órdenes jesuitas y opus daianas, hasta dónde pueden llegar. Con todo respeto os digo que sea de verdad el espíritu que motivó una rebelión, en su momento aún esté vivo. Salud. Bueno, y para acabar ya les la última carta de que 60 reyes y se acabaré programa. Sobre visitas asépticas del defensor del pueblo a la cárcel. Con cierto estupor, los prisioneros del módulo 10 de estudio y respeto hemos recibido a primera hora de la mañana la, la premisa y orden de mantener totalmente limpias celdas y demás dependencias. Rápidamente se nos comunica y avisan de que hay visita. ¿De quién? Nos preguntamos algunos. Pues sí, han venido a visitar y revisar todo. No, han venido al módulo piloto, el módulo de la irrealidad penitenciaria. Pues todo es falso. No es realidad la que enseñan a los defensores del pueblo y fiscales. Tan solo es una, visa, una visita guiada por el carcelero de turno, como si esto fuera un museo. ¿Qué quieren demostrar? ¿Que Soto es una cárcel de cinco estrellas? Perdón, pero no, cárcel estrellada. Aquí en Soto... Como en otras tantas prisiones se ocultan los abusos, denuncias, quejas y corrupción de los funcionarios. Sin embargo, el maquillaje es absolutamente perfecto. Pues vienen a un módulo con ordenadores, estudiantes, y vamos, que parece todo precioso y magnífico. Nada de eso. Que vayan donde tienen que ir los que los que supuestamente velan por los presos, que la visita guiada recorre las galerías de los departamentos especiales, módulos de segundo grado. Vamos, la realidad Y que ya que, entre, que entrevistan a presos y con preguntas como esta, ¿ha visto usted algún abuso, algo irregular, etcétera? Que pregunten a los que sabemos cómo son las verdaderas entrañas de este submundo. Pero claro, todo está programado y las entrevistas se las hacen a presos con poca experiencia y que realmente se creen lo que no ven. Que pregunten a los, a los sufridos, los castigados, los humillados, los desagradados de la libertad, los que interponemos denuncias y quejas por estos abusos. Que bien saben los defensores del pueblo, como fiscales, nombre, apellidos y todo, pero no interesa. La verdad escuece y más de uno, por no decir todos, los carceleros estaban temblando. Pues si se supiese la realidad, que se, que se quedan sin trabajo. Que, por cierto, vaya trabajo. Noviembre en Soto del Real. Posdata. Extiéndase lo que aquí he referido sobre la visita del defensor del pueblo y derechos humanos a los programas televisivos, como Callejeros, El Coro de la Cárcel, etcétera. Bueno, desde aquí ya ja despedí mal al programa de no son todas y acabaremos en un, una mica de musiqueta.